Saludos, amigos, amigas de nuestra gran Avia Yala. Les saluda Rocío Guamancóndor Paz desde Quito, Ecuador, la sede de la Coordinación General de ALER. Les doy la bienvenida a este latido indígena y les pido que me acompañen en este recorrido por nuestra patria grande, por nuestro continente. Y mi guas, y guame, g a n totillo meter Maya, la b a r i o de á f r c a latido indígena, guasa, q e hay. Ruxiriguacho, vive, caucho, acá me q u e r e g a j a guajerí. Jatuna, paicuichile, y hasta runa con a p a no caico que a r i q u i Ustedes están escuchando latido indígena. Programa de América Indígena en Red. A leer. Más de mil voces en un solo latido. Vamos a iniciar en Argentina, porque en este país niños y niñas mapuches rinden tributo a la Buenufolle.、Eh, recordemos que junio es el mes de la bandera en Argentina. Y siguiendo la tradición, en escuelas mapuches se rindió tributo a la Buenufoye o bandera mapuche. Desde FM Pocahullo de San Martín de los Andes tenemos este reporte. Junio suele ser el mes en que toda la Argentina las escuelas realizan la promesa de la bandera nacional. Pero en esta parte del mundo, territorio ancestral mapuche, hace ya varios años que niñas y niños de este pueblo originario deciden presentar el Buenufoye o bandera mapuche. Que es producto de mucho u t r a m conversación en diferentes parlamentos o t r a u n e s encuentros a ambos lados de la cordillera entre los años 90 y 92, cuando España pretendía festejar el genocidio en estos territorios. En San Martín de los Andes, por primera vez este año, la escuela 134, 188 y la escuela 5, que es la más antigua, fundada en 1901, Tuvieron en sus actos la presencia del b o n u f o y e a pedido de familias mapuches. Escuchamos a Loana, estudiante de cuarto grado. Yo me llamo l u i Loana Lavandero s Casanova, tengo nueve años,、eh, vivo acá en San Martín y n a c í en el hospital. <risa> Prometí la bandera, b o、eh, n u f o y e y la Argentina. Primero mi familia me dio la idea, porque yo no sabía si podía ser posible, y me dieron la i d e a mi familia y. Yo quise h a c e r l a Ahora escuchamos a Ilén, también estudiante de cuarto grado. Mucha felicidad y siento que también es bueno porque también existen otros, otros pueblos que hay. Luego de la fundación de este estado, pasaron 88 años, casi un siglo, para que militares, después de la conquista y matanza, fundaran lo que hoy es San Martín de los Andes. 118 años después de la creación de la primera escuela, Las niñas y niños mapuche nos reafirman la existencia de sus pueblos. Escuchamos a Nancy Casanova Painefilú, madre de una niña de cuarto grado.、Eh, la verdad que el día de hoy marcó mucho, no solamente, no solamente protocolar, protocolar en la escuela número 5, porque es una de las escuelas más antiguas de San Martín, sino también en nuestra familia, y sobre todo en la vida de Luana, ya que teniendo nueve años se pudo. Plantar como una ñaña, como se nos hizo en nuestra costumbre, de decir que somos mapuche y hacerlo con, con viva voz. Y es lo bueno de todo esto que fue escuchada, no solamente por mi parte y mi familia que nos acompaña, sino también de la institución. Son tiempos de renuevo de ciclo. El pueblo mapuche afirma que vive naciendo, alegremente compartimos todos sus brotes. Reportó WFM b o c a h u l l o desde San Martín de los Andes. Y en México se cumplieron 103 días de huelga de hambre de indígenas t z o t z i l e s Con el motivo del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura, se emitió un comunicado a favor de los indígenas t z o t z i l e s presos que mantienen una huelga de hambre que ya cumplió 103 días de protesta. Auque Mijares y Arturo Espinosa, de la red de comunicadores y comunicadoras Boca de Pole, nos traen el reporte. Desde el 15 de marzo de este año, los indígenas sotiles, Juan de la Cruz, Adrián Gómez, Germán López, Abraham López y Marcelino Ruiz, presos en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 5 y número 10, iniciaron una huelga de hambre como medida desesperada de lucha por la justicia y libertad. Entrevistamos a Juan, representante del grupo de trabajo No Estamos Todos, No Estamos Todas. Quien nos explicó el porqué de los presos en lucha, los cuales fueron inculpados mediante tortura física y obligados a firmar delitos prefabricados por el Ministerio Público, quienes dictaron los autos de formal prisión. Mira,、eh, nosotros los consideramos presos en lucha porque no fueron encarcelados por una cuestión política en sí, o como tradicionalmente se considera los presos políticos. Son presos que se organizaron dentro de la cárcel al. Concientizarse de las injusticias que estaban viviendo. Yo pertenezco a, una, a un colectivo que se llama el Grupo de Trabajo No Estamos Todos, No Estamos Todas. Es un colectivo c i c a t e、eh, l a r i o adherente a la t e x t a declaración de la Salva de la Candona. Este 26 de junio se conmemoró el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura, motivo que aprovecharon para emitir un comunicado los presos que mantienen una huelga de hambre que cumplió 103 días de protesta. Los compañeros han decidido llevar esta acción política de extrema, dada、pues, la injusticia que comete el Estado día con día. Es una acción que pues, es, es, como es de extrema, es llevar la vida hasta el límite. Y bueno, la silencio y la falta de. Pues me interesa el gobierno de s t o s u n d o s q e desde ese momento ya llevan 103 días y que la salud se d e t e r i o r a bastante. Para concluir. Se extiende un llamado a la sociedad para sensibilizarnos y a las autoridades a que hagan bien su trabajo. Pues llamamos a todas las personas y organizaciones de defensores de los derechos humanos a que estén atentas al estado de salud de nuestros compañeros y, en la medida de sus posibilidades, mandar cartas,、eh, crear arrobas para que el gobierno, en las diferentes instancias, en los diferentes poderes, tanto en el, por lo menos en el ejecutivo como en el judicial, Tomen cartas de asunto en el asunto y, y, y que pues, pues, se p u e d e n hacer su chamba, a、pues, hacer el llamado y que, a fin de cuentas, México pues, sigue vulnerando a, a, a las clases más, más de abajo. No, no solamente a los pueblos originarios, sino también al pueblo empobrecido en diferentes lugares de este país, por lo menos en todas las cárceles de este país. Por la red de comunicadores Boca de Polen, reportó. Auque Mijares y Arturo Espinosa. Y en Canadá, el gobierno anuncia expansión de oleoducto pese a la oposición de los pueblos indígenas. Pues el gobierno canadiense anunció que irá adelante con la expansión del oleoducto Transmountain en el oeste del país. Pueblos indígenas y grupos ambientalistas denuncian que el proyecto no es compatible con el discurso de reconciliación con los pueblos originarios y la urgencia climática del gobierno. Damos pase a Jessica Ramos del Comité de los Derechos Humanos en América Latina. En menos de 24 horas, el primer ministro canadiense ha hecho anuncios contradictorios. Primero, Justin Trudeau declaró la urgencia climática como prioridad absoluta de su gobierno. Al día siguiente comunicó la expansión del oleoducto Transmountain en el oeste del país. Según él, eso permitiría que Canadá acceda al mercado asiático y deje de depender de los Estados Unidos para exportar petróleo. Para el primer ministro no hay contradicción, pues afirma que la venta de petróleo del oleoducto financiará la transición ecológica del país. La incoherencia del gobierno queda evidente cuando éste habla de compromisos con el medio ambiente y de reconciliación con los pueblos indígenas. Beverly Manuel de la nación s e c u e p e c en el oeste del llamado Canadá, ve la continuación de la historia de colonización y represión de los pueblos indígenas. Yo sé que el holoducto fue aprobado por el gobierno federal y ellos están haciendo lo mismo que antes, cuando de manera arbitraria crearon los resguardos indígenas y pasaron muchas leyes, como entre los años 20 y 50, cuando nos prohibieron muchas cosas, como hacer reuniones. Y fue cuando instalaron el primer oleoducto. La resistencia indígena al proyecto empezó en los años 50, desde la implantación de la primera tubería. En 2018, grupos de guerreros y guerreras volvieron a organizarse para impedir su expansión. Han hecho bloqueos y construido pequeñas casas en los sitios de instalación de trabajadores de la obra. Intentan también involucrar a ambientalistas y otros grupos ciudadanos en su lucha en defensa de sus modos de vida y de la naturaleza. Llegamos a un lugar donde estaban cortando cedros para construir el segundo oleoducto. Estaban talando los árboles. Ellos son muy respetuosos con el agua, con la tierra, y necesitamos proteger nuestra tierra para los animales, los pájaros, el agua y para todas las generaciones futuras. En 2016, la Corte Suprema de Canadá ordenó que los pueblos indígenas fueran consultados sobre la expansión del oleoducto. Según líderes ancestrales, La consulta no fue válida. Afirman jamás haber consentido el proyecto y prometen resistir. Reporta Jessica Ramos del Comité para los Derechos Humanos en América Latina, CEDAL. Y en Guatemala, el pueblo maya k a t h i k e l apoya a la compañía de bomberos de San Lucas Tolimán. Pues nuestra compañera Ángela Cook de la Red de Comunicadoras Indígenas Jugnaoj se encuentra en San Lucas Tolimán, un municipio del departamento de Sololá, al suroccidente de la República de Guatemala, localizado a orillas del lago Atitlán y a las faldas del volcán Tolimán, porque en este lugar las autoridades del pueblo Mayacachiquel están entregando un edificio público de correo abandonado. Para el uso de los bomberos y bomberas del pueblo. Ese reporte llega gracias a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FGER. Estamos ubicados en San Lucas, Tolimán. Hoy se realizan dos actos muy importantes para el pueblo Maya Cachiquel, ya que se hace entrega de varas al nuevo Consejo Principal del Pueblo Luqueño. Y luego ellos harán entrega del edificio a los bomberos voluntarios de San Lucas, Tolimán. Es un acto muy especial en que vamos a entregar las varas a los hermanos que van a tomar. A partir de hoy no sabemos. Va a ser un año, dos años, tres años, cuatro años, hasta que aparezca otro que haga el mismo trabajo. Es el tiempo de nosotros en la autoridad ancestral. Nuestros abuelos, ellos、eh, hasta que llenaban los requisitos y miraban que en este joven, en esta señorita,、eh, ven sus días en el calendario maya. Y b i e n sus cualidades, su comportamiento, puede ser autoridad. Como autoridades no nos respaldan la legalidad, sino la legitimidad. Queremos agradecer、eh, por estar en esta mañana respaldando esta actividad. No es una actividad simplemente de, de nosotros, de la cofradía, de, de este grupito de personas, sí. Sino que es una actividad muy importante para cada uno de nosotros. Ya lo decían los abuelos de Akpok Tinamí, muchas veces gastamos demasiado dinero para ir a los juzgados cuando podemos resolver nuestros conflictos nosotros mismos. Nosotros vamos a asumir ese papel, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir eh, uniendo eh, organizaciones, uniendo esfuerzos. Para el beneficio de nuestro pueblo. Hemos dicho, nosotros necesitamos, de la misma manera, como autoridades indígenas, fiscalizar, acompañar a las autoridades municipales, que son nuestros empleados, que son los administradores de los recursos públicos. Nosotros vamos a seguir, nosotros、eh, no es hasta ahora i t que empezamos. Ya llevamos un buen camino luchando, aprendiendo, como dijera alguien, desaprendimos para volver a aprender nuevamente. Porque el sistema de educación nos cegó la vista y nos hizo a su conveniencia. Tuvimos que desaprender para volver a aprender una nueva forma de ver la vida. Nosotros vamos a seguir a p e n d n d o Nuestra primera gran acción es tomar la casa de correos porque ese es terreno del pueblo. Y la primera autoridad de San Lucas Tolimán fue la cofradía. Nosotros somos los administradores de esos territorios. Y de la misma manera queremos、eh, que ustedes sean testigos de la entrega del edificio. En muy mal estado sí, pero hacer la entrega a los muchachos que están luchando porque San Lucas Tolimán tenga su propia compañía de bomberos. A estas palabras, el señor consejo Marco Antonio, portavoz Para nosotros, como bomberos de San Lucas Tolimán, es un gran logro obtener un pedazo de terreno para poder algún día tener una estación de bomberos voluntarios. Quiero agradecer principalmente a Dios, a las autoridades indígenas de nuestro municipio y de nuestro departamento, por la confianza que nos tienen al tomarnos un pedazo de p i e g o Quiero hacer mías las palabras de un célebre escritor que decía: No luchamos por glorias ni honores, luchamos por ideales que consideramos que sean justos. Los acompañaron también representantes de organizaciones, autoridades indígenas de distintas cofradías de diversos lugares y vecinos y vecinos del pueblo. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER para Latido Indígena, informó Ángela Cook de la red de comunicadoras indígenas j u n n a o j o Desde Colombia compartimos una entrevista a un integrante de la comunidad s i c u a n i de Puerto Caicedo. Pues ubicado en el departamento colombiano de Vichada, Puerto Caicedo es uno de los pueblos de Colombia con menor incidencia de violencia y que han logrado proteger el río Vita. Vamos a dar pase a nuestra compañera Estefani Escobar del Grupo Comunicarte y la red panamazónica de Aler. Un saludo para todos y todas. Estamos acá desde Colombia en un recorrido por Puerto Carreño, capital de Vichada. Según los habitantes, este es uno de los lugares que registra menos violencia en todo el país. Este municipio lo rodea tres ríos: el Meta, el Orinoco y el Vita, que es protegido. Además, también tienen la protección del pez pavón. Y están en vía de protección a las tortugas. Y ahora estamos con Weimar Gaitán, perteneciente de la etnia siquani aquí en Puerto Carreño, que nos hablará un poco de las problemáticas del pueblo siquani aquí en este lugar. Hola, Weimar. Buenos días. Si cada t a s m o n e Bueno, una de las, de, las, de las ventajas del pueblo siquani es que. Ya se, han, ya se han salido de la esclavitud, que siempre ha estado desde hace mucho tiempo. Y entonces ya muchos ya estudian, ya están en la actualidad, ya están muy actualizados. Y entonces, eso es la, una de las ventajas del pueblo siquán y, y trabajan con las artesanías, que es como el cumare, el moriche, donde hacen bolsos. Y la comida típica es este, el mañoco y, y el cazabe, y pues el pescado y también yare. Ese s una. el yare es una, ¿qué? Un, un líquido. A base de yuca, o sea, el líquido, el líquido de la yuca sale del yare y lo fermenta, entonces queda fuerte y entonces ya comienzan como para comer caldo con pescado. Y entonces eso lo hacen yare con pescado. El compañero nos está compartiendo cómo la comunidad siquani ha hecho uso de la interculturalidad con los colonos, con los mestizos, para construir su propio futuro. Y saltando a otro tema, quisiéramos hablar un poco del medio ambiente acá en Puerto Carreño. Sabemos que el río Vita está protegido y que el pez pavón está en la misma situación.、Eh, Weimar, ¿podría comentarnos, por favor, cómo se logró esta protección y por qué buscaron la protección de estas especies naturales? Porque, bueno, sobre el río Vita, primero que todo. Este, este, explotaban mucho ese río y, como por ahí hay muchas fincas, y entonces por, este, los dueños de esas fincas comenzaron a protestar: que la gente entraba mucho, a veces sacaban, o sea, explot, sacaban demasiado pescado y comenzaban a explotar, y a veces dejaban s e c o o sea, casi no había pescado ahí, entonces explotaban mucho los, los pavones. El río principal del río Ita, y que por ahí pasan b a muchas personas, a veces ilegales también. Entonces, y entonces comenzaron a, a sacar programas por medio de las fundaciones, y las fundaciones comenzaron a a enviar proyectos para proteger el río. Y pues al fin se dio, y pues ahorita es uno de los ríos protegidos a nivel nacional. ¿Qué repercusiones tiene que este río sea protegido? O sea, ¿qué diferencias tiene con el río Orinoco y el río Meta, que también rodea a Puerto Carreño?、El、primero que todo, el río Vita es uno de los ríos más limpios a nivel de Colombia. Es, el agua es clara, es, es bonita, para, sirve para tomar. Y en cambio, el río Meta y el río Orinoco no, porque son aguas sucias. Me despido acá de, desde Puerto Carrón y Char. Le s h a b l ó a w e i m a r Donaldo Gaitán Gallardo. Y un saludo a la red Panamazónica. Muchas gracias, w e i m a r por el espacio. Este es un reporte de Estefan Escobar de Grupo Comunicarte, esta vez desde Puerto Carreño, Colombia. Y volvemos a Argentina para escuchar una entrevista a María Nahuel, tía del joven mapuche asesinado Rafael Nahuel. Pues la Lamián María Nahuel, tía de Rafael Nahuel, exige memoria y justicia por su sobrino asesinado por la Prefectura Naval el 25 de noviembre del 2017 en Bariloche. Cabe señalar que este mes de junio se detuvo a Francisco Javier Pintos, cabo de la Prefectura Naval, quien habría efectuado los disparos contra el joven mapuche. Esta entrevista llega a nosotros gracias a Radiográfica y el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO. Estamos con la Namien María Nahuel, tía del de Rafa Nahuel, como lo conocemos.、Eh, bueno, cuéntenos su, el motivo de su visita aquí a Buenos Aires. Bueno, el motivo un poco es para poder difundir del tema del. Bueno, que se haga justicia por mi sobrino Rafael Nahuel Nien,、eh, que, bueno, como todos sabrán. Supuestamente Pinto está preso, pero para nosotros, hasta que no salga la condena, hasta que no veamos el punto final, para nosotros es como que sigue estando libre. Así que pidiendo solidaridad también a la gente que nos acompañen con la lucha, así como mucha gente que necesita también de, del tema que tiene el problema de, de que han sido asesinados sus familias. Nosotros, allá la, donde venimos de Mascardi. Eh, hoy pudimos estar acá con la MACHI porque, gracias a la gente que nos no invitó y que, bueno, que nos pagó el pasaje, para pedir más que todo justicia y que sepa que nosotros, como Mapuche, no somos terroristas, no somos violentos, el Estado no hace violentos. Lo único que hacemos es salir a luchar por nuestro territorio, el territorio que el Estado nos sacó, que el parque nos sacó y, bueno, que los grandes terratenientes vienen y compran n o s desalojan. Y más que todo, que sepan que mi sobrino no era un, un traficante, que no era nada, que no era un terrorista, como dicen muchas cosas. Mi sobrino era una, una persona que quería vivir como mapuche, quería irse de la ciudad, quería ayudar a su mamá, a su papá, a su hermano. Y mi sobrino estudiaba, quería ser soldador, herrero.、Eh, y era una persona muy solidaria, muy querida, muy, muy con mucho. Él tenía mucho para dar. Daba. Su amor, lo poco que él tenía, decía. Este, no le gustaba la pelea. Con todo, s cuando había algo que sí que se... Que como que iba a aferrar a l g o él siempre estaba tratando de decir que las cosas se arreglan bien. Era una persona que estaba en cada momento que se necesitaba. Y el propósito de él era estar también junto a la Machi, su prima, para ayudarle en el trabajo que un Machi t i e necesita ayuda para.、Él. Además de la persecución por las tierras, también. Hay un cuestionamiento por parte de, del Estado, incluso de la población huinca, de la población blanca, respecto de la forma de vida de la crianza, de la cultura. Sí, la verdad es que muchas veces, igual fuimos como señalados como malas madres, malas abuelas, porque supuestamente en el campo un niño sufre. Y cuando no es así, nosotros muchas veces fuimos señalados, incluso citados, lo、no、han querido quitar a nuestros niños. Cuando, si la gente piensa, tanto como acá en Buenos Aires, donde yo vengo, en Bariloche,、eh, hay mucha gente p r o d e c i d a Allá e x i s t e n los barrios altos, acá e x i s t e en las villas. Y bueno, en cada lugar, si el, los que son derechos de niños, defensores, se darían cuenta, este, nosotros no somos malos. Nosotros queremos que nuestros niños se críen como mapuche, incluso van al colegio, aprenden nuestra lengua, lo que nosotros perdimos. Y, y saben y viven como mapuche, y eso que nosotros queremos: que nos dejen vivir como mapuche, que nos dejen criar a nuestros niños como mapuche y que nos dejen vivir como mapuche. Y que no los vayan a asesinar más, que no los vayan a desalojar, que el Estado nos deje, porque el Estado tendría que hacer un reconocimiento de cuántos robos de territorio se hizo al pueblo mapuche. Usted recién dio un mensaje para la ministra b u l l r i c h y entre comillas para los monos que ella manda. Claro, que, bueno, que no sean mentirosos, porque la verdad que son una s persona s muy mentirosa: la ministra, su, el juez, la fiscal, el presidente, todo lo que rodean son unos mentirosos. No se le arruga la cara para mentir. Engañan al pueblo, engañan a la gente con su mentira. Dijeron que Rafa estaba armado. Claro que Rafael estaba armado, que no sé q u e había disparado, que no sé cuántas cosas, que se habían roto árboles. Cuando nosotros ahí, la gente nuestra que estaba arriba, nadie tenía arma. Pero nadie. Solamente una piedra. Pero una piedra、no、se va a comparar con un arma. Y a ellos no le dieron tiempo ni largaron una piedra. Porque a mi sobrino lo mataron por espalda. Gracias. Y vamos a cerrar el programa de hoy en Perú. ¿Por q u e convocan a cortometrajes o largometrajes en idiomas originarias? Pues el primer festival de cine peruano en lenguas originarias convoca a directores peruanos o extranjeros a inscribir sus producciones cinematográficas para su proyección. El envío sería válido hasta el 30 de junio. Recordemos que este evento, el primer festival de cine peruano de lenguas originarias, se llevará a cabo del 18 al 21 de julio del 2019 de manera descentralizada en dos ciudades, Trujillo y Cusco. La finalidad es promover la conservación de las lenguas originarias y educar a los futuros cineastas. La iniciativa está organizada por Moche Films en cooperación con Piedra Azul Producciones, la Asociación Cultural h a t u n Panaca y la Casa de Identidad Regional de La Libertad. Roger Neira, director artístico del festival, manifestó que existe una ola de cine indígena en Perú. Tenemos sus declaraciones gracias a nuestros compañeros y compañeras de Servindi. Servindi Noticias. ¿Cómo empezó tu interés sobre el cine en lenguas originarias? Ese año, como todos sabemos, es el, la UNESCO ha declarado el año 2019 como el año de las lenguas indígenas, porque se están perdiendo las lenguas, ¿no?、Eh, cada minuto, cada, cada día se pierden, van perdiéndose las lenguas, y al perderse una lengua se, está per se pierde una cultura, ¿no? Se pierde una forma de, de ver el mundo. Justamente Lo importante de nuestro país, por ejemplo, es, es la diversidad, ¿no? la diversidad de, de, de culturas, la diversidad de lenguas, la pluriculturalidad, es lo que nos hace justamente diferentes a otros países. ¿no? Este festival, lo que su intención es promover que se haga más cine en lenguas originarias, y rescatar las lenguas y empoderarlas, ¿no? que los peruanos podamos encontrarnos ¿no? con, con historias en nuestra lengua. ¿no? Y recientemente bueno, hay una eclosión n ¿no? una eclosión o Hay de películas en, en lenguas originarias, largometrajes, cortometrajes. Y este festival lo que quiere es、eh, justamente sumarse a esta, a esta nueva conciencia n o de poder rescatar los, las culturas y las lenguas de nuestros, de nuestros abuelos. ¿Por qué nació este festival? ¿Con quiénes los estás organizando? ¿Cuál es su objetivo? Lo está organizando la, la productora Moche Films. También est están colaborando, somos v a r i o s organizaciones, varias productoras, ¿no? Fiera Sur Producciones, Moche Films, la Casa de la Identidad Regional de la Libertad, representante de Cultura, que es la casa más antigua donde estudió Vallejo, ahí se va a h a c e r la sede, en Trujillo, que está en la Plaza de Armas, y en Cusco se va a realizar en la Casa Utopía, justamente en el Valle Sagrado. Entonces,、eh, somos varias personas que, que nos interesan, ¿no? Entonces,、eh, r e s c a t a r la lengua. Hasta aquí el latido indígena de esta semana. Gracias por su sintonía. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Más de mil voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presentó. Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente.